Febrero de 1977, Madrid. En la calle del Toboso número 77 comienzan a suceder hechos extraños. Todos los vecinos de las diferentes viviendas del inmueble se convierten en víctimas. Escuchan fuertes golpes en paredes, techos, escaleras, tabiques, son ruidos insoportables, se producen a cualquier hora. Sin embargo, nadie es capaz de localizar el origen del fenómeno. Ni siquiera los empleados públicos de la administración que acudieron a la casa a requerimiento de los vecinos. Pocas semanas después de que comenzaran los hechos, la prensa de la capital comenzó a notificar la existencia del fenómeno. Muy pronto, el inmueble se convirtió en la casa encantada de moda. A partir de ese momento, a instancias de los propios responsables del ayuntamiento se toman dos medidas. La primera de ellas es invitar a los vecinos a abandonar la casa mientras duren los hechos. La segunda es facilitar la investigación de los especialistas. En ese instante entran en juego los estudiosos de la Sociedad Española de Parapsicología, en donde se crea una comisión formada por una decena de especialistas. Entre ellos están un químico, varios ingenieros y especialistas en otras ciencias que aplicarán sus conocimientos a la investigación. Nada más comenzar los estudios, aquellos sucesos se focalizan en una de las viviendas, exactamente en el tercero derecha, del número 70 de la calle del Toboso en aquella casa vivió un matrimonio con su hijo adoptado en el expediente del caso realizado por la Sociedad Española de Parapsicología puede leerse lo siguiente Los fenómenos inician con la caída de dos objetos de una estantería Junto a un televisor, el tubo catódico de este no se fractura Las caídas de otros artefactos se suceden y coinciden con la aparición de ruidos Además, algunos testigos aseguran haber presenciado movimientos de objetos En concreto, y ante varios observadores Una mesa parece desplazarse sin que nadie la tocara Los investigadores centrarán sus estudios en el joven llamado Mauricio, de 16 años de edad. Parece ser el epicentro de los fenómenos quienes reseñan que presenta síntomas de inmadurez mental. Los estudiosos madrileños descubrieron en su habitación una serie de orificios en la pared. Aquello les conduce a realizar un estudio geacústico y arquitectónico de la vivienda. Gracias a ello comenzó a resolverse el caso porque pudo averiguarse que los sonidos no procedían del inmueble sino de unas obras clandestinas que se estaban llevando a cabo en otro edificio situado a casi un kilómetro de lugar. Según el expediente de los especialistas, los sonidos se propagan a través de tuberías hasta alcanzar los defectos estructurales del inmueble de la calle del Toboso. Del estudio de los testimonios de los afectados, los miembros del Grupo Madrileño de Investigaciones establecen que al margen de los residentes en esa casa nadie ha presenciado los fenómenos. Además no pudieron certificar que los movimientos de objetos se produjeran sin que existiera contacto físico. Certifican también la caída de objetos que puede explicarse como consecuencia de las vibraciones generadas por la citada obra clandestina. Por si fuera poco localizan a Mauricio simulando golpes... ...que fueron interpretados como parte de los sucesos misteriosos. El caso quedó resulto. Se trataba de un fraude. Los investigadores de la Sociedad Española de Parapsicología... ...lograron desmontar el engaño. Además, gracias a este episodio pudieron establecer un paradigma... ...de lo que sucede en algunos casos de estas características. A veces, solo a veces... Los golpes y ruidos tienen un origen común y explicable. Sin embargo, una mezcla de creencias e influencia mediática puede provocar que a dichos hechos se le ofrezca una interpretación en clave misteriosa. Tal cosa luego es aprovechada por alguien que debido a determinadas razones tiene la necesidad de llamar la atención para subsanar problemas personales y psíquicos. Ese modelo se produjo en el caso de la calle de Toboso. No fue ni la primera ni la última vez que algo así sucede. Pero por supuesto, no siempre ocurre así.